Bien, vamos a hablar unos minutos con el fiscal eh, Oscar Casenave. Eh, Oscar, eh, Pablo Cucharini te saluda, buen día. Hablar con vos por el tema del siniestro vial fatal que hubo eh, el fin de semana, el domingo, en la madrugada, aquí en la avenida Perón. Eh, ¿Qué nos podés contar de lo que ocurrió? Bueno, concretamente ya más o menos lo han referenciado los medios mm. de comunicación en el día de ayer, en la parte virtual, Este, concretamente lo que, lo que vimos en el día de ayer o lo que digamos dilucidamos es que hubo concretamente lo que vos dijiste un siniestro vial ocurrido en la calle, en la avenida Perón en la arteria que une la localidad de Santa Rosa con Tobay y la intersección de calle Pecho Colorado se produce el deceso de un muchacho un chico de 18 años de edad producto de, como te dije, un siniestro vial y el manejo imprudente de un una persona de apellido Villa de 25 años, también oriundo de esa localidad. Eh, lo que actualmente, digamos, eh, hoy ahora nos vamos a abocar al, digamos, al ingreso de lo que es la investigación fiscal, vamos a tratar de dilucidar en este sentido cuál fue la, la imprudencia o la negligencia que operó de parte del conductor del vehículo para, para determinar el fallecimiento de, de este chico Weijes. Eh, ¿Está establecido cómo fue la mecánica del accidente? Mira, por lo que logramos referenciar en el lugar del hecho, eh, estos son digamos, estudios preliminares, ¿no? ¿Sí? No, no tenemos nada todavía, un bosquejo escrito, pero aparentemente el ingreso a alta velocidad en la intersección uh -huh. eh, hace que se produzca una maniobra antirreglamentaria eh, y que eventualmente se, haga un, se produzca el desplazamiento del vehículo hacia el otro lado de la arteria, eh,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 eh, en donde dio positivo, no tengo, digamos, todavía eh, cuál es el índice, pero dio positivo el, la alcoholemia eh, en el conductor del vehículo. Mm. ¿Y a partir de esto la situación de Villa? Eh, bueno, a partir justicia... de esto la situación de Villa, digamos, eh, la calificación eventualmente que se le va a dar mm. es un homicidio culposo, mm. previsto en el artículo 84 bis del Código Penal, esto es este, luego de una reforma que hubo en el Código Penal, Se agravó en parte, eh, hay que ver bien cuánto es el, el índice de alcohol en sangre, te digo, se puede agravar o no, pero hay una reforma en donde estipula que se ve agravada la situación si se produce el siniestro vial con alcohol o a sustancias prohibidas, o a su vez también por exceso de velocidad o por la pluralidad de dos o más personas fallecidas. O sea, tiene varias agravantes entre las cuales incluye al menos una que sería el exceso de velocidad que es producto de lo que nosotros determinamos a ciencia cierta en un primer momento, que fue lo que lo que sucedió en este siniestro. Sumado a la ingesta de alcohol, obviamente, que produce, a mi criterio, que no pueda tener un dominio del vehículo. claro eh, ¿Se conocían, eran amigos, eh, aparentemente, Weigel? Era, aparentemente, sí. digamos, eso son cuestiones por ahí más de investigación, sí. pero sí, son dos jóvenes de la localidad vecina, uh -huh. de la localidad de Toay, este aparentemente sí se conocen desde de la localidad, pero bueno, no, no, no te puedo decir de si, venían, si venían juntos de toda la noche, si se habían encontrado, eso lo, es todo objeto de investigación, que es más o menos un poco el armado de, del día, cómo sucedió el hecho después, no de la noche. Claro. Eh, eh, Oscar, el, el, ¿la víctima eh, llevaba cinturón puesto? Y eso también es objeto de pericia. Mm. Este... Porque se produjo un vuelco. Claro, Además, se produce un hueco, claro. oportunamente creo que es, es el despedido del vehículo, mm. eh, por lo que tengo entendido, estimo yo, es una apreciación personal, sí. que si es despedido del vehículo sí. y es encontrado fuera del vehículo, creería que no iba con el cinturón de seguridad colocado. Claro. De todas maneras, todo eso es objeto de medidas probatorias, mm. eh, digamos el, el, los, los miembros de la agencia de investigación científica, que se abocaron, a, de, digamos, de plano en el momento, hacen todo un relevamiento y entre las pericias que, que se realizan es el tema del test de, de si Citrón iba colocado o no, o sea, si, si se accionó o no se accionó, ¿no? Claro, sí, sí, sí está bien. Eh, y esto de que habían estado en un boliche, eso también es materia de investigación. Por eso, eso es no. materia todo de investigación. Estimo no. que en algún momento deben haber este, concurrido a algún local bailable o, claro. alguna, o alguna, digamos, por el horario donde es... Esto ocurre alrededor de las 6.30, 6.45 horas del día de ayer. Eh, creo yo que ya estarían regresando a sus hogares, entiendo. Sí. Este, pero también es objeto de investigación saber dónde, dónde sucedió. Claro, lo que hicieron antes. Sí. Claro, también sí. nos estamos bocando obviamente al tratamiento, al relevamiento de las cámaras de seguridad que existen en el lugar. Sí. Eh, concretamente no sé si hay una cámara ahí en la... En el, hasta ahora no sabemos si hay una cámara que pueda haber dilucidado, obviamente... Es una arteria de mucha circulación. Uh -huh. eh, el relevamiento de las cámaras nos va a servir para ver si hay algún testigo objetivo que nos pueda aportar un poco más eh, qué fue lo que sucedió y si efectivamente, conforme a lo que tenemos referenciado, fue así el siniestro vial. Claro. El conductor, eh, que hoy seguramente va a ser formalizado, eh, ¿tiene lesiones? mira El conductor ayer eh, fue trasladado al, al Instituto Polimedic, uh -huh. fue trasladado digamos en observación. Eh, tenía algunos golpes, algunos raspones, eh, y quedó alojado en ese nosocomio, digamos, con, en terapia intermedia o en terapia intensiva intermedia para mayor este, cuidado por parte, digamos, de, de los médicos que actúan ahí, por una cuestión lógica, obviamente, de los golpes del hueco y de los, golpes, de los golpes que tuvo. Eh, si en el transcurso del día o en el transcurso de ayer fue dado de alta, inmediatamente será puesto a disposición de, de la Fiscalía para recepcionarle la declaración de imputado uh -huh. y a posteriori, obviamente, formalizar la investigación fiscal preparatoria donde se le va a poner eh, en conocimiento qué hecho se lo está investigando y qué, qué medidas probatorias vamos a solicitar. Claro. Eh, ¿Vas a pedir que se le retire el carnet? Mira, eso ya es matemático que se pida, uh -huh. eso está previsto en el código procesal. De penal de nuestra provincia, en el 254B, nosotros ya es... Este, si en, en los siniestros viales, comúnmente, eh, eso ya se pide ah. este, en la audiencia y se lo inhabilita hasta la finalización del proceso penal. Ah. Este, y se le hace el retiro, como vos decís, de la licencia de conducir. Claro. Está bien, bien eh, Oscar, no sé si querés completar con algo, si no, gracias. Por... No, la verdad que te agradezco el llamado y es mm. la información que hay que es la que está volcada en los medios, mm. ya, este, no hay mucho más para ahondar, sí que va a avanzar la investigación y mm. va a seguir su camino, digamos, con el tiempo se va a ir, digamos, dilucidando bien concretamente cuál fue la violación de el deber de cuidado de este ciudadano, ¿no? Claro. Eh, bien, eh, muchas gracias. Bueno, gracias por llamar. Bien, la palabra del de fiscal eh, Oscar Casenave, que tiene a cargo la investigación del siniestro vial fatal, eh, donde lamentablemente perdió la vida este, eh, Damián Ortiz Weigel el de 18 años, vecino acá de la... Ciudad de Toay, que viajaba como acompañante, el conductor Matías Ezequiel Villa, eh, según los datos que aportaba la fiscalía, estaba alcoholizado al momento en que conducía eh, el vehículo este que, vo que volcó aquí en la, en la Avenida Perón. Esto es eh, domingo de madrugada, eh, donde ocurrió el siniestro, reitero, en la Avenida Perón. 8 y 11 minutos, seguimos haciendo PTM. Arrancamos el día con actualidad. Entrevistas.